Bueno, viva la libertad, carajo, che. Seguimos en la mañana quermesera. Eh, le vamos a dar la bienvenida al aire a Liliana Rechimón, ella es delegada de AT. Eh, Liliana Pali te saluda, ¿cómo andás? Hola Pali, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? Buen día a la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno. Es sí. Está difícil. Bien, estoy bien de salud y eso es bueno, fundamental, pero... Sí. Bueno. Está bien, bueno. Pero estamos todos crocantitos. Oh, qué lo tiro! Está difícil. pero bueno imaginen ustedes que están sí, ahí. Me sí, me sí, sí, tal cual. Eh, Liliana, eh, el gobernador giró el, a diputados el proyecto, eh, si bien todavía no se conocen muchos detalles, eh, lo principal sí. está eh, resumido ahí en, en este proyecto de ley de jubilación anticipada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mirada tienen de esto? Bueno, así, en un pantallazo. Bueno, mira, en realidad nosotros que venimos bregando por la por la reducción de la edad jubilatoria para los trabajadores y trabajadoras de la salud y para aquel que quiera que esté en condiciones, este, la verdad que nosotros lo celebramos. Mm. El tema es que eh, hay cuestiones ah, <ríe> que la letra chica, la letra chica, viste, hay que ver eh, si sí, bien es cierto que tenemos compañeros y compañeras que sí tienen condiciones de irse, algunos Quizás le faltan un poco, algunos dos o tres años, a otros les falta la edad, bueno, en fin. Eh, hay, hay diversas situaciones personalísimas, digamos, individuales. Uh -huh. Y además es de la composición de nuestro salario, ¿no? Nuestra, la composición de nuestro salario específicamente en eh, los trabajadores de la salud tenemos muchos ítems en negro y eso para nosotros es preocupante eh, porque, bueno, después cómo se hace la deducción. Ah, Pero bueno, claro. eh, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar vista del, del proyecto Y bueno, tratar de tener una mesa de diálogo para discutir eh, Y después, bueno, quedará a decisión de cada compañero y compañera este, la, De tomar la decisión de irse eh, efectivamente o de, de seguir trabajando, claro. lamentablemente eh, Pero la realidad que, bueno, para nosotros sería importante que este, se blanqueen esas sumas, ¿no? Claro, para que ese 82% que se garantice esté un poco más arriba. Y sí, viste, que esté un poco más arriba, la verdad ah. que sí, porque bueno, hoy la situación de los jubilados no es la, la, la óptima, digamos, ¿no? Mm. Eh, los de la provincia eh, aún están, este, tienen un salario más. No te voy a decir que es un salario óptimo, pero nosotros seguimos defendiendo nuestra caja, hemos defendido, hemos, la defendimos en la investida con Macri y la vamos a seguir defendiendo, esta es la realidad. Eh, gobierne quien, gobierne, quien gobierne con nuestra obra social y nuestra, nuestro, nuestro Instituto de Seguridad Social? O sea, por lo tanto, eh, eso lo tenemos en claro. Ate siempre ha salido en defensa de nuestra caja, nuestra caja siempre este, la hemos salido a defender para que siga siendo personal y de los trabajadores y trabajadoras. Claro, eh, ahí en el proyecto figura que la provincia se hará cargo de eso y seguirá con el aporte eh, a, al instituto. Bueno, sí, eh, es cierto porque el gobernador ya manifestó en su discurso en la Cámara, si te recordarás, sí. que nuestra provincia tiene, super, terminó con un superávit uh -huh. y, este, y tiene, bueno, tiene ese fondo este, anticíclico, que es todo un tema el fondo, no es que uno echa mano al fondo anticíclico y saca de ahí de esas reservas que tiene la provincia. Toda esta cuestión que la entendemos este, por parte del gobierno de la provincia de La Pampa, obviamente ante uh -huh. la investida que tiene el gobierno nacional este, de cortar este, la, la coparticipación, de quedarse en realidad, literalmente se quedó con la coparticipación este, de, la, de lo que generan las provincias, eh, la verdad que es un robo a las provincias una estafa a las provincias que somos las generadoras de las riquezas en el país porque uh -huh. convengamos que Nación no genera ningún tipo de riqueza al contrario, nos está ajustando pero bueno este, la realidad es que eh, nosotros se, eh, solicitamos, solicitaríamos en, si se da la oportunidad de poder hablar que yo creo que sí, porque hay apertura al diálogo de eh, plantearle al gobernador nuestra mirada, nuestra visión Nuestra visión y lo que nosotros hablamos con nuestros compañeros y compañeras dentro de los lugares de trabajo. Bueno. Eh, Liliana, ¿han sacado cuentas de la cantidad de agentes de salud que estarían en condiciones de acceder a la jubilación? Eh, El gobierno provincial tiene un número ahí de en total unos mil ciento y pico. Eh, ¿De salud tienen número? No, no vos sabés que no tenemos número. Ah. Nosotros sí estamos viendo que tenemos compañeras... Eh, ...que estamos siguiendo los expedientes por jubilación... ...una jubilación ordinaria, la, la normal, digamos... Sí. Eh, ...son compañeros que tienen muchos años sobre sus espaldas... Mm. ...muchos años, estamos hablando de 40, 41 años... Sí. ...que han entrado muy jóvenes... Eh, ...estamos hablando fundamentalmente de enfermeros y enfermeras... ...que el ritmo mm. de trabajo es agobiante... ...y bueno, esos pero hay compañeros y compañeras... ...enfermeros y enfermeras que han adquirido enfermedades... ...dentro de los ambientes de trabajo que quizás no le da para una jubilación por incapacidad eh, pero, eh, y tampoco le da eh, para, la, la jubilación, para la jubilación anticipada por los años de aporte. Y ahí tenemos esta dicotomía, esta encrucijada con nuestros compañeros, que uh -huh. tienen quizás casi la edad para irse, según el proyecto de ley, uh -huh. pero les estarían faltando los aportes, este, que no son muchos años, pero les estaría faltando una parte de los aportes, Y, este, y bueno, esos compañeros van a tener que seguir este, en esas condiciones claro. por eso sería importante tener una apertura al diálogo que la vamos a solicitar cuando nos encontremos con el proyecto de ley y podamos leerlo bien en, en profundidad y ya formar una opinión acabada para este, sentarnos con el ejecutivo claro, con sí. los diputados y diputadas para plantearle nuestra postura mm. digo, consensuada con nuestros compañeros y compañeras, nosotros atendemos muchísimos casos de compañeros que han adquirido enfermedades profesionales y vuelvo a repetirte, no les da para una jubilación anticipada por el instituto por incapacidad, por ejemplo. Sí, to eh, ayer se conoció el detalle también eh, que no había trascendido en principio el 1 de marzo cuando el gobernador hizo el anuncio en la apertura legislativa de que mm, las vacantes que queden en salud esas van a ser cubiertas, eh, porque al principio parecía que no. Claro, claro, sí, sí. Al, pr al principio cuando él hace el anuncio Que está bien, sí. fue un anuncio, sí. digamos Después uno, con el correr del tiempo este, Lo van reviendo Lo van viendo, la realidad mm. es que Él en principio había dicho que esas este, Esas Vacantes se eliminarían claro. Entonces, Para decirlo burdamente no fue la sí. palabra Exacta que mm. dijo el señor gobernador Pero para decirlo de alguna forma eh, eh, Dijo que él, Bueno, al eliminar, eso es un achicamiento Del Estado, digo, ¿no? Si vos jubilás una masa de 1.500 trabajadores y trabajadoras, y esas vacantes se eliminan, mm. no hay posibilidad de que sean reemplazados esos trabajadores que estaban ocupando un puesto de trabajo, o que son necesarios, compañeros y compañeras, en una edad. Yo me refiero al sector salud. Sí, sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Sí, sí pero, pero aparte, tenés, un servicio donde... esencial, hay que cubrir eso. <risa> claro, claro. Donde vos tenés que patear la sala, donde vemos nuestros compañeros, y ahora el Favaloro demanda más energía, más tiempo... Más tarea, porque ha habido una afluencia importante de pacientes al, al hospital, y al hospital Lucio Molas también, porque el hospital Lucio Molas también está funcionando, eh, no con internación, pero sí está brindando los servicios de consultorios y demás para descomprimir el Favalor. Y que hemos tenido una afluencia de pacientes eh, en las guardias y en las consultas de pacientes que tenían obra social y que ya no tienen más obra social, digamos, estamos hablando de las prepagas. Claro. Ah, ¿Eso no lo están notando con... ustedes como trabajadores? Sí, eh, sí, sí. Mira, sí, sí, sí, sí, sí. yo estuve trabajando el domingo y la verdad que, bueno, atendí m, varios pacientes que tenían obra social que figuraba, entonces yo les preguntaba que, que tenían obra social, me tomé el atrevimiento de preguntarle a los pacientes, y los pacientes dicen, mira, la tenía, pero la di de baja. Eso. Bueno, tenés que traerla para que te reempadronen y tenés que traer el carnet sanitario porque si no se genera una imposibilidad porque nosotros le cobraríamos a las, a las prepagas y las prepagas si no sí. están, pero el, el paciente figura en el sistema como obra social claro. con la obra social, sí. con lo cual eso genera un inconveniente no para el, tra el paciente, porque nosotros este, en la emergencia siempre se resuelve la emergencia, los atendemos le damos todo lo que necesita y en eso hay que, hay que reconocer que la Pampa es vanguardia en eso, eh, nosotros el paciente se va con las, con las la solución, salvo que no haya stock o no, haya, este, en el, no esté en el Vademecum en el, en el, en el provincial esa medicación que, bueno, que después lleva, requiere otro trámite, eh, pero igual se le abastece de esa medicación. Vale decir que la, la, la provincia no escatima esfuerzo en proveer al paciente de lo que necesita, pero sí digo pacientes que han tenido prepagas y que ya no la tienen más, o por ejemplo compañeros de la construcción que han dejado de trabajar, figuran que tienen obra social, pero ya no la tienen más porque hace tres meses dejaron de trabajar, dos meses, y, este, y no les estaría cubriendo. Nosotros eso lo hemos visto en nuestros ambientes de trabajo, la gran afluencia de, de, de pacientes que concurran a las guardias y a las consultas. Claro, tal cual. Es muy triste, sí, muy triste. Sí, sí, lamentablemente, bueno, cada vez van a ser más, eh, a partir de Yo este contexto. Yo, por supuesto, desde exactamente, nosotros por supuesto defendemos la salud pública, tenemos profesionales y trabajadores dentro de la de las trabajadores y trabajadoras en todas las ramas que este, son ejemplo eh, pero la realidad es que da mucha tristeza porque hay eh, la demora en el en el en el sistema de salud por la afluencia y por la demanda que tenemos eh, a veces es mucho más complicado los turnos que en el privado digamos no por ahí es mucho más rápido tratamos los compañeros tratan de acelerar este, para dar respuesta inmediata Pero bueno, si vos antes atendías 200 y ahora atendés 600 pacientes, y se nota. Sí, tal cual. Por eso la importancia de que no se congelen, no se eliminen esas vacantes, ¿no? Para, para poder oxigenar. Tal cual. Eh, bien, Liliana, no sé si quedó algo, eh, si no, muchísimas gracias eh, no, por estos minutos. Comentarte, comentarte que ayer hicimos este, una conferencia de prensa en defensa de las instituciones públicas nacionales. En el marco de la jornada de lucha que hubo ayer, sí. eh, la verdad que vimos con mucha preocupación y angustia a nuestros compañeros y compañeras que pueden quedar posiblemente desocupados y desocupadas y la verdad que compañeros profesionales que hace muchos años que vienen trabajando, y compañeros de 20, 15, 10 años que vienen trabajando y que estaban de, una, de un modo de contratación, o sea, en un contrato, de, en la ley marco nacional... Y que, bueno, peligran sus puestos de trabajo y eso nosotros lo vemos con mucha preocupación y angustia, sobre todo, porque esto, esta película ya la, vi, la vieron los compañeros y la vivieron en carne propia con la era Macri, donde hubo tantos y tantas despedidas. En, yo recuerdo la Secretaría de Agricultura Familiar, eran mm. 900 y des, despidieron 500 y muchos no recuperaron sus puestos de trabajo. Entonces, con lo cual esto nos genera una gran preocupación. Eh, solamente agregar eso. Bien. Bien, Liliana, eh, muchísimas gracias y más vale, estaremos en contacto eh, nuevamente bueno, cuando el proyecto se conozca bien con detalles. Cuando ustedes quieran, a su disposición. Muchísimas bueno, gracias. Eh, que tengas buen día. Igualmente para ustedes, adiós. Eh, Liliana Rechimón, delegada de AT, pasaba por la mañana quermesera, son las 9.22 minutos, vi que están comprando tortas fritas, los descubrí. Eh, eh, guárdenme alguna, vamos. 106.1 Nuestras fuerzas del aire 2024 Hay Kermes para rato Quiero aprender a sal.